...habría que hasta alcanzar la localidad eh, del Sevilla... ...pero Pachira en los persona de Estrella, es el favorito por tener seis estrellas, seis estrellas eh, en, en su pecho... ...como campeón de fútbol de Venezuela, ...pero reitero, siempre está la dificultad... ...de cuando Pachira sale a jugar de visitante... ...en los últimos años... ...en el Pacencho Romero se le ha complicado demasiado pero sí hace un partido, yo creo que la clasificación de táctil es este domingo, no el día miércoles. Y por parte de los jugadores eh, hay mucha confianza, hay muchas ganas de clasificar y de cerrar la temporada con esto que sería un cupo a un torneo internacional. El técnico va a salir a ganar, el técnico va a salir a entregar todo, por se pone eh, un alieste como antes el burro Arias, eh, que le va a dar gol, que le va a aportar creación, que le va a aportar eh, bajar a zona zonas ambulantes, ayudar a pero el balón tiene tres grandes meditantistas eh, como lo hizo dicho Parra y el, el Chorri que son destabilizadores de que te pueden sacarse si a uno, a tres jugadores que la rueda de peligro y pueden al principal y el único 10 que tiene este deporte de que es, Rapo, que es Mauricova yo creo compañeros que si Tachira arriesga este domingo va a clasificar a la siguiente fase de esta liguilla subamericana, pero si no arriesga creo que el partido, el Paciencho Romero va a estar bien cerrado por lo que hemos tenido eh, históricamente el Paciencho Romero, y creo también por parte del Sula va a tener que llegar a Pueblo poner... no puede salir atrás porque si sale atrás el equipo del Sula Club, le va a pasar lo que le pasó el partido pasado con el gol de Cristian Cáceres, lleva a el uno 0 para dar los tres puntos al Táchira de condición de local. Sí, Ricardo, una de, la, una de, la, de las actualidades que, que vive el conjunto petrolero ahorita es la recuperación prácticamente total de, de su plantilla titular y de sus jugadores claves, ¿no? Y, y lo, lo que cuenta esto es que tendrán una profundidad en banca que no habían tenido para cerrar el torneo y a pesar de no tener esa profundidad, lograron cerrar con cuatro victorias en los últimos cinco partidos. Personalmente, para ti, ¿qué podría significar que el Zulia logre anotar gol en Pueblo Nuevo ¿Qué significaría ese gol? Sobre todo ponte que un que un resultado positivo para Táchira, pero qué puede significar para el equipo y para ti personalmente una opinión que el Zulia no anote gol, ¿no? Y, y y traiga y traiga ese ese gol de visitante para cerrar aquí en Maracaibo. Mira, te voy a hablar históricamente fácil. Táchira perdió 1-0 de local en Copa Venezuela, ante el Vigila, yo no sé si ustedes recuerdan ese partido, eh, el gol en el último minuto anda sobre Burro Arias, pero cuando fue allá, a, al Vigila, perdió el partido. Tachira no puede dejar vivo el Chile Fútbol eh en, en Pueblo no. de Dos. Si le deja marcar un gol, si le deja que pierda, eh, que ganar, perdón, el Deportivo Tachira un 2-1, eh, que el Chile le meta un gol, que le meta dos goles, que el Tachira en tres goles, que gane 2-1, ...o que empate, un empate sería... Frustroso. ...pero si tienen aquel gol yo creo que... ...el Zulia puede... ...probablemente pasar... ...a la siguiente... ...fase de Copa Pre Sudamericana, sencillo... ...Tachira no está bien sólidamente... ...Tachira cuando recibe un gol, recibe dos... ...Tachira de visitante... ...no ha demostrado solo el mejor equipo... ...y por una parte más... ...es que Zulia, si lo por la tabla ...es el mejor equipo que llega a Copa Pre Sudamericana liguilla de Copa Sudamericana. Más puntos ganados, eh, más entrega, más lucha, y el equipo favorito, entre comillas, por la tabla acumulada que llega a esta Copa Sudamericana. Si lo dejan vivo, yo creo que en su día eh, va a dar eh, ese gran pase a la siguiente fase de esta liguilla. Pero si no si lo va a llevar ese triunfo a poder pasar en la siguiente fase Mira Ricardo, gracias por la intervención acá en nuestro blog, muy importante tu, tu aporte de San Cristóbal, sabiendo tu cercanía con el Deportivo Táchira este, en la última, ¿es cierto el contacto del equipo con Eduardo Zaragoza, Ricardo? Mira la directiva de Número de porque nos estuvieron yo pintado que una mala pasada el ajo hizo en la último ajeno no llegar el carro ese camiono no le llegales me fíjate cayó no de la llegada, de se cayó, se de la llegada de... muchos labores nunca llegaron asíra estuvieron este momento hoy un viene el líder presidente titular que decía y hemos pensado Eh, Eduardo Faragó, eh, palabras textuales de Cariño Sapo, gerente del equipo, pero se dio una declaración por parte del gerente y me dijo que en este momento si Eduardo Faragó eh, tiene contrato con con Lara o van a seguir con Lara, ellos no van a ser desleales, ahí les viene a robar jugadores, mi cuerpo técnico en Lara, todo depende de si tienen propios que quieran sentarse a hablar con el Deportivo pero yo te lo voy a colocar de otra forma. Muchas cosas son las que se pueden decir a los negros, otra las que se está haciendo. Creo que Táchira debe ir por Eduardo Sorragón, así esté en la constitución. Creo que Táchira debe ir por jugadores del, del Deportivo Largo. Los necesita, Táchira necesita armar una base campeona. Pero va a ser difícil, va a ser difícil, aunque no es imposible, traer a Eduardo Sorragón. Yo veo, yo veo, partir la llegada de Eduardo Sorragón Deportivo, Táchira es la directiva, se pone las pilas y empiezo desde ya a negociar con el otro desarrollo. Pero en este momento, no se puede decir que ya no ha hablado, Tachira ha dejado muchas veces de, de sentarse a negociar con quien debe con quien debe hablar. Muy bien, Ricardo, muchas gracias entonces por tu información. este Un abrazo a la distancia y el mayor de los éxitos para esta liguilla presura y veremos quién resulta iroso entre Sáchez y Zulio. Un abrazo, Ricardo. Sí, muy bien, gracias a todos ustedes y pues estamos a la hora del tiempo que nos Muy bien, gracias Ricardo, abrazo por allá a la distancia bueno, muy importante lo que nos ha aportado el compañero Ricardo Durán, sabemos que está muy ligado al Deportivo Táchira eh, interesante sus palabras, muy confiado y en, diciendo de, de frente que el equipo del Táchira va a, a salir con todo de local en este partido de ida, va de frente a buscar el resultado y considerando la última experiencia del último partido de clausura, que dice que no bueno, se ganó un gol por cero aunque recordamos que en ese partido fue bueno una un, un buen partido para el Zulia a pesar de que no logró el gol, dominó buena parte del mismo pero el Táchira con gol de Cristian Cáceres logró sacar los tres puntos y eso fue lo lo importante, nos habló un poco la realidad del equipo del técnico Manolo Contreras, que bueno, hay tranquilidad al respecto pero que va a salir con todo y nos, nos adelantó la probable alineación del Táchira nos sorprendió ver a Wilker Ángel allí en zona... Eh, de mediocampo y clome con la regreso, el regreso de William Díaz que sabemos que estaba lesionado ya veremos entonces lo que ocurre este domingo y también cómo llega Zulia a este partido tuvimos hoy en el entrenamiento y también llega con la vuelta de Gustavo Rojas por un lado que también lo vimos que ya está en convocatoria y puede ver minutos este domingo y un punto importante también a destacar que nos dijo el compañero Ricardo Durán es que Táchira está obligado a ganar y por una diferencia de goles que que, que lo permita traer comodidad al Pachencho. Ya lo dijo, si el triunfo de Táchira es por la mínima o permite algún gol de Zulia, Zulia tiene todas las de ganar para sacar la eliminatoria o, o la primera rueda de esta liguilla eh, aquí en Maracaibo. Víctor, ¿qué puedo opinar de lo que nos dijo el compañero Durán? Yo creo que la presión la tiene el Deportivo Táchira por esa ficha, ...de Club Grande... ...y ya que se va a disputar... este ...en este partido de ida... ...en Pueblo Nuevo... ...allá en Táchira... ...creo que la, la afición que asista... Eh, ...sabemos que en los últimos partidos... ...no ha sido esta masiva asistencia al estadio... ...pero creo que los pocos... ...o los que vayan... ...van a ser en mucha presión... ...para que el Deportivo Táchira... ...salga y arriesgue... ...como bien decía el compañero Ricardo Durán... ...para que así... ...tengan una cierta tranquilidad... En, para disputar el partido de vuelta aquí en, en Maracaibo eh, por el cuadro petrolero ya sabemos que desde que tiene todas sus sus fichas no eh, que disponibles para afrontar este compromiso Gustavo rojas que inclusive que ya tenía como que para ve minutos en el partido pasado pero al garcía decidió guardarlo y así estará al 100% para este partido de Leía pre Suamericana. Bueno, sí, ya con esto vamos cerrando lo que es este este análisis con respecto a lo que es el partido deportivo táchira suyo Fútbol club en pueblo nuevo el domingo a las 4 de la tarde ya inmediatamente eh, trataremos de analizar y de dar cierto pronóstico aquí él está de actriz deporte de los otros tres partidos correspondientes a esta liguilla presoamericana en sus en sus juegos de ida el domingo 20 durante el, el transcurso de la tarde y por todo el territorio nacional, somos actriz deportes de minutos, volvemos con el análisis restante de los partidos de Liguille.